Durante miles de años han permanecido ocultos en cuevas del desierto. 900 textos, la mayoría de ellos en fragmentos, componiendo un intrincado rompecabezas. Los manuscritos del Mar Muerto son la más antigua y completa muestra de viejos escritos jamás desenterrada en tiempos modernos. Y 60 años después de su descubrimiento, todavía siguen revelando secretos sobre el mundo judío en el que nació Jesús. incluyendo un mapa con una lista de espectaculares tesoros y pistas sobre dónde encontrarlos. ¿Pero qué antiguos secretos revelan los manuscritos? ¿Podremos reensamblar todas las partes antes de que se desintegren y arrojar nueva luz sobre una época en la que dos grandes religiones tomaron caminos distintos, cambiando así la historia para siempre? Los Enigmas de la Biblia Los secretos de los pergaminos del mar muerto. A veces la historia cambia a causa de las cosas más nimias. Como una cabra perdida. Estamos en 1947, el año en el que nació el Estado de Israel. Y esta cabra errante pertenece a un joven beduino del desierto de Judea. Pensando que había desaparecido en el interior de una cueva, lanza una piedra, esperando asustarla. Pero todo lo que oye es algo que se rompe. Asustado por lo que pudiera haber dentro, el muchacho llama a su primo, Mohamed El-Dib, para explorar la cueva. Lo que encuentran les decepciona. No hay cabra alguna, no hay tesoros. Simple y llanamente, unas piezas de cerámica rota y varias jarras antiguas que contienen pergaminos enrollados en telas. Mohamed El-Dib recoge el botín y lo mete en un saco. Sin conocer el valor de su tesoro, cuelga el saco en el mástil de su tienda beduina, donde permanecerá durante días. Más tarde vende trozos de los pergaminos a un zapatero de Betelheim por el equivalente a 4 dólares. Se convertirían en la punta del iceberg. La primera muestra de lo que conduciría a unos 900 textos de profunda religiosidad y significado histórico. Prácticamente los únicos documentos bíblicos escritos antes del año 100 d.C. que han llegado hasta nosotros. Actualmente los manuscritos del Mar Muerto reposan silenciosamente en el museo del altar del libro, Israel, susurrando historias de un pasado lejano y hablando de los primeros días del judaísmo y quizá de los orígenes del cristianismo. La mayoría de los manuscritos contienen historias bíblicas que ya conocemos. Múltiples copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Entre ellas, 20 copias del Génesis. 17 copias del Éxodo. 37 copias del Libro de los Salmos. Podemos encontrar cada uno de los libros de la Biblia judía entre ellos menos el libro de Esther. Así pues, leían, escribían y creían las mismas cosas que nosotros hoy día sin que apenas se haya perdido detalles en de la transmisión durante los últimos 2000 años. Una vez que la gente ha visto los manuscritos, algo cambia. En mi caso, tocan mis raíces. Contemplas los manuscritos bíblicos y la historia cobra vida. los manuscritos del mar muerto forman parte de los más grandes tesoros no solo de la nación judía sino realmente de toda la humanidad pero los manuscritos son algo más que una meticulosa biblioteca de los antiguos libros de la biblia judía la mayoría de los textos nunca habían sido visto antes salmos desconocidos, escritos místicos meditaciones apocalípticas sobre el fin del mundo También está el enigmático manuscrito de Cobre, que se lee como un mapa del tesoro. Y el asunto más discutido. Hay textos que subrayan los preceptos y rituales de una misteriosa secta judía que vivió en el desierto. Y concibió la vida como una lucha entre el bien y el mal. Para entender el impacto de los pergaminos, es necesario volver al ardiente paisaje en el que fueron encontrados. Los manuscritos fueron descubiertos en la región del Mar Muerto del desierto de Judea, la zona de menor altitud de toda la tierra. En este lugar, el árido entorno resguardó los pergaminos de los estragos del tiempo. Tras el dramático primer hallazgo en 1947 se exploraron otras cuevas en la zona encontrándose fragmentos de antiguos textos en cada una de ellas. Las cuevas estaban desperdigadas alrededor de un antiguo lugar llamado Qumran las más cercanas a 15 metros unas de otras. Algunos manuscritos se recobraron intactos otros estaban muy dañados. Estaban escritos en tres lenguas diferentes antiguo hebreo arameo y griego la mayoría estaban escritos sobre pergaminos otros sobre papiro una de las cuevas designada con el número 11 contenía manuscritos que el doctor Hanan Eschel ha estado estudiando durante más de dos décadas La cueva número 11 fue encontrada por los deruinos en enero de 1956. Y al igual que la cueva número 1 en 1947, encontraron manuscritos completos. De modo que sabemos que el manuscrito levítico se encontró por aquí y que el manuscrito de los Salmos se encontró en la parte interior de la cueva y uno de ellos es el manuscrito más largo que tenemos. El manuscrito del templo que mide 24 pies de largo. El manuscrito del templo era único tanto en tamaño como en contenido. recoge las instrucciones que Dios dio a Moisés sobre cómo construir el templo en el corazón de la fe judía dándole detalles y medidas precisas algunos estudiosos lo han llamado la segunda Torah con Dios hablando directamente a Moisés para enfatizar la autoridad de sus palabras Los historiadores comenzaron inmediatamente a preguntarse quién habría escrito los pergaminos y decidieron que podrían encontrar pistas sobre su autoría en las ruinas de Qumran, cercanas a las cuevas. El asentamiento de Qumran venía siendo identificado tradicionalmente como los restos de un fuerte romano. Pero en la actualidad, muchos expertos opinan que era algo muy diferente. En vez de un puesto avanzado militar, afirman que parece haber sido una especie de monasterio, construido por un grupo de disidentes judíos que buscaban una nueva clase de salvación en tiempos problemáticos. Unos 40 años antes del nacimiento de Jesús, Roma se anexionó Judea, instaló un rey títere y tomó el control del templo de Jerusalén, el lugar más santo en tierra santa. Ciertos estudiosos afirman que las personas que escribieron los pergaminos huyeron hacia el desierto para escapar tanto de la ocupación romana como de la corrupción del templo. Actualmente Qumran es importante y único porque contamos con una Biblia íntegra perteneciente a una secta, a un grupo que abandonó Jerusalén y se internó en el desierto buscando vivir de manera más pura. Era una manera de protestar contra la clase dominante que había corrompido el templo. Sin embargo, ¿de qué secta se trataba? Yosifo, historiador romano, nos proporciona una intrigante pista. Describe un grupo de místicos llamados los eseños, una solitaria comunidad de monjes judíos que practicaron su fe durante los primeros siglos antes y después del nacimiento de Jesús. De acuerdo con Yosifo, los Eseños despreciaban lo que entendían como la corrupción del santo templo de Jerusalén. Y aparentemente huyeron a los remotos desiertos de Judea, donde se encuentra Kunram. Puesto que los autores de los manuscritos del mar muerto jamás se identificaron a sí mismos, no podemos estar seguros de que fueran los Eseños. Pero quienes quiera que los escribiesen, estaba garantizado que los pergaminos impactarían en zonas sensibles 2000 años más tarde. En los manuscritos, la fidedigna transcripción de la Biblia se mezcla con ideas revolucionarias. Ideas que podrían entenderse como precursoras del grupo de disidentes que pronto se formaría alrededor de las enseñanzas de un oscuro carpintero galileo y que cambiarían el curso de la historia de Occidente. Los pergaminos también nos presentan a un personaje llamado el Maestro de la Rectitud que luchó contra un sacerdote corrupto. Pidió a sus seguidores que abandonasen las riquezas materiales, abrazasen la humildad y vivieran sus vidas de manera piadosa. Los historiadores especulan afirmando que el maestro y el sacerdote corrupto fueron rivales en el templo de Jerusalén y que se enzarzaron en una poderosa lucha que fue finalmente ganada por el sacerdote deshonesto. En consecuencia, el maestro y sus seguidores huyeron hacia el desierto, donde alimentaron la idea de que eran los elegidos, los hijos de la luz, que derrotarían a las fuerzas de la oscuridad al final de los días, y verían la salvación. Los manuscritos también mostraban una fijación casi obsesiva con otra prominente idea cristiana, el fin del mundo. El grupo que escribió los manuscritos del mal muerto estaba esperando el armagedón. Estaban esperando el fin de los días. Al igual que hoy tenemos a David Courage en Waco o la de Buckley de Georgetown, de vez en cuando contemplamos grupos enteros que se suicidan porque esperan el fin de los días. Así que parece que algunas de las personas que escribieron los manuscritos del mal muerto podían encajar en esta categoría. Hay otros antecedentes de la cristiandad en los pergaminos del Mar Muerto, especialmente en unas palabras que a la larga se extenderían por todo el globo. Será llamado el Hijo de Dios. Su reino será un reino eterno y virtuosos serán sus caminos. Sabemos que los esenios florecieron al mismo tiempo que Jesús comenzó su ministerio y que posiblemente Él se apropiase de algo de su lenguaje. Entonces... ¿Es posible que Jesús formase parte de la comunidad que escribió los manuscritos del Mar Muerto? Para responder a esa pregunta debemos examinar más de cerca los propios manuscritos. La historia moderna de los pergaminos es una película de acción de capa y espada, llena de encuentros secretos y paquetes entregados en la oscuridad de la noche. Todo ello proyectado sobre un trasfondo de política y de guerra. Corría el año 1947. Había tiroteos en las calles de Jerusalén, puesto que las nuevas y flamantes Naciones Unidas habían creado un nuevo y flamante estado en la región, Israel. y los enfurecidos palestinos habían vuelto a la lucha. Los primeros manuscritos se hallaron en territorio palestino, pocos meses antes del nacimiento del Estado de Israel. A lo largo de los años, se produjeron más hallazgos, y fragmentos de antiguos escritos comenzaron a dejarse ver en el lucrativo mercado negro de antigüedades. algunos los cambiaban por dinero otros por ventajas políticas y otros más buscando respuestas eternas en 1954 algunos trozos de manuscritos salieron a la venta en la sección de anuncios clasificados del Wall Street Journal uno de los anuncios ofrecía cuatro de los manuscritos del Mar Muerto como un regalo ideal para una institución pedagógica o religiosa El anuncio fue leído por un arqueólogo israelí, quien los adquirió de modo anónimo, pagando la suma de 170.000 euros. El mundo esperaba expectante que los estudiosos del museo juntasen las piezas rápidamente y publicasen los resultados. Pero los expertos de Jerusalén se tomaron su tiempo, 40 años. El retraso provocó enfados y la sospecha de que los estudiosos habían encontrado algo que querían ocultar. Nada de eso, afirmaron los responsables de la compleja tarea. Todo el tiempo la mayor preocupación se centraba en por qué no habían sido publicados los manuscritos. Realmente nadie se daba cuenta de que los manuscritos físicamente también necesitaban ayuda. Los estudiosos calculan que se están enfrentando con unos 900 textos rotos en 15.000 pedazos. Muchas piezas se han perdido. Y para complicar más aún las cosas, la mayoría de los pergaminos son copias de los mismos textos. Además está el problema de la fragilidad. Los fragmentos se están desintegrando. En un laboratorio del Museo de Israel en Jerusalén, un grupo de conservadores está librando una batalla contra los corrosivos efectos del tiempo. El 80% de los manuscritos está escrito sobre pergamino, el 20% lo está sobre papiro. Ambos son materiales orgánicos y como tales tienen vida propia. La conservación es una tarea meticulosa y concienzuda. Los trabajadores de laboratorio limpian los fragmentos, colocándolos a continuación entre hojas de seda, que los protegerán por un tiempo. Sabemos que no importa lo que hagamos, tarde o temprano se deteriorarán y se desintegrarán. todo lo que intentamos hacer es relentizar el proceso siempre digo que si los manuscritos nos esperaron durante 2000 años es nuestra obligación reservarlos al menos durante otros 2000 antes de que desaparezcan cada vez que alguien toca un fragmento el riesgo de dañarlo aumenta pero a medio mundo de distancia en Los Ángeles un hombre parece tener una solución para el problema El Dr. Bruce Ackerman usa las más refinadas técnicas para poder disponer de los manuscritos sin manipularlos físicamente. La tecnología digital es la clave. Usa luz infrarroja para leer las letras de los manuscritos que no pueden verse a simple vista. Algunos de nosotros hemos trabajado en refinar la técnica de imágenes infrarrojas usando una técnica llamada captura de imágenes por banda infrarroja estrecha. y puedo mostrarle un ejemplo aquí este es un pequeño fragmento de manuscrito del mar muerto que está bajo el espectro de luz visible y podemos ver que no parece gran cosa de hecho no podemos estar seguros de si hay algo en él de hecho la primera vez que lo vimos no estábamos seguros de que hubiera algo en él De manera que aplicamos captura de imágenes por banda infrarroja estrecha, y muy complacidos y algo sorprendidos, descubrimos que realmente el fragmento tenía algo escrito. Así que puede usted comprobar que se trata de una buena mejora. Hay letras aquí. Sackerman une digitalmente los fragmentos con un programa de ordenador especialmente diseñado. Parece que esta es la palabra rey. Y en principio no es difícil conectar los puntos como ese usando un pequeño programa de gráficos. Sí, aquí está. Mem, Lama, Kaz, alef. Sackerman y su equipo han compilado una base de datos con todos los fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Actualmente está disponible para los estudiosos en 25 países. Lo que intentamos hacer es dotar a la gente con herramientas poderosas para que puedan reconstruir estos textos, de modo que puedan poner a prueba sus ideas y comprobar su validez. Cuando esas herramientas están disponibles, los manuscritos del Mar Muerto volverán a nacer. Algunos vuelven a nacer con palabras familiares para los judíos, cristianos y musulmanes del mundo entero. Y dijo Dios, hagamos que las aguas por debajo de los cielos se reúnan, y hagamos que surja la tierra seca. Y así fue. Otros textos, como el manuscrito de las reglas de la guerra, reflejan la visión que una particular secta tiene sobre el apocalipsis. Los hijos de la virtud brillarán hasta los finales del mundo. Y seguirán brillando igualmente hasta el final de las edades de oscuridad anunciadas. Palabras como estas parecen extrañamente similares a las que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. De modo que no hacen sino provocar más preguntas sobre los hombres que las escribieron. Y para intentar contestarlas, vamos al desierto de Judea y al abandonado Qumran. Cuando los muchachos beduinos encontraron los manuscritos del Mar Muerto en una cueva en Judea, año 1947, desataron un frenesí de actividad arqueológica. El padre Roland de Bo, monje dominico francés, supervisó la excavación de otras áreas de la cueva y encontró cientos de fragmentos adicionales. Decidió que era como si los autores hubieran vivido en un asentamiento cercano. y como si las ruinas de Qunran encajasen en el asunto. Según Debo, la disposición física del lugar abandonado parecía confirmar esta afirmación. Debido a su estructura comunal, hay quienes dicen que Qunran se construyó a propósito para escribir manuscritos. La copia de los antiguos textos era un trabajo lento, intensivo, que requería los esfuerzos combinados de muchos individuos, todos ellos devotos de la idea de preservar el pasado. Todas las salas del asentamiento fueron usadas para propósitos comunales, como talleres. En muchos casos, resulta difícil decir para qué se utilizó una sala basándose en la arqueología. Así que reconstruimos la mayor parte de esta información de los propios pergaminos del Mar Muerto y de nuestras antiguas fuentes como Josefo. En el momento en que estuvo habitado, hace unos 2.000 años, el asentamiento de Qumran ocupaba unos 500 metros cuadrados. y podía albergar a unas 200 personas. Los corredores conducían a varias salas, incluyendo una que los expertos identifican como una sala de manuscritos, donde se conservaban los preciosos textos. Además está la sala comunal, en la que los arqueólogos encontraron gran cantidad de alfarería, donde los miembros compartían sus comidas rituales. El lugar estaba construido con una combinación de piedras y de argamasa de adobe, y todo el asentamiento estaba rodeado por un muro. Una de las salas del complejo contiene algunas de las pruebas más sólidas sobre el hecho de que los pergaminos fueron escritos en Qunram. Esta habitación está en mitad del asentamiento. Fue identificada por Debo como un scriptorium o sala de escritura. Durante las excavaciones, el padre Debo encontró los restos de mesas largas y estrechas, ideales para montar y coser las piezas de pergamino, confeccionando un rollo más largo. En esta misma habitación, Debo encontró también restos de tinteros. Resulta raro hallar tinteros en las excavaciones de Israel. De manera que la presencia de tinteros le sugirió a Debo que esta habitación debió de usarse para escribir. Alrededor de una esquina, Debo excavó en otra sala, la más larga del lugar. Esta habitación parecía encajar con la descripción de una sala comunal, según se describe en los manuscritos del Mar Muerto, que a su vez encajan igualmente con la devoción de los eseños por la vida comunal. En la sala adyacente a esta, Deboe encontró una despensa con platos. La despensa contenía más de mil platos de arcilla que estaban apilados cuidadosamente sobre el suelo. la presencia de tantos platos usados específicamente para comer platos, tazas y fuentes le sugirió a Debo que las comidas comunales se habrían celebrado en esta sala los esenios vivían aquí en el desierto y la participación en sus comidas comunales se consideraba sustitutiva de su participación en los sacrificios del templo en un ritual que parece anticipar las enseñanzas de Juan el Bautista los escritores de pergaminos usaban las aguas sagradas para purificarse espiritualmente a sí mismos y en Qumran podemos contemplar los restos de un elaborado sistema de agua que canalizaba la procedente de la lluvia desde los acantilados hacia una serie de piscinas una de las particulares características de Quram es su gran número de baños rituales judíos la señal más clara son las empinadas escalinatas que van desde la parte de arriba a la de abajo Los miembros de la comunidad bajarían estas escaleras hasta las piscinas, sumergiéndose en ellas de pies a cabeza para emerger espiritualmente puros. Las piscinas, las salas comunales y el scriptorium están de acuerdo con un pío grupo de judíos como los esenios, que intentaban preservar e incluso mejorar su herencia religiosa. sigue aún siendo la interpretación más común del asentamiento de Qumran pero no es la única no hay nada basado en evidencias arqueológicas que demuestre que los isenios vivieron en el asentamiento en términos tanto de evidencia cerámica como numismática no hay nada que distinga Qumran de otros asentamientos contemporáneos en la región del Mar Muerto No es un lugar único. Los sitios como Qumran son comunes. Contamos con varios asentamientos del mismo periodo a lo largo de la costa del Mar Muerto. El arqueólogo Yuval Pele opina que las piscinas pudieron haberse usado para fines distintos al baño ritual. Si el agua entraba en una piscina de sedimentación y luego en otra, no podría tratarse de un baño ritual, puesto que el agua se convertiría en impura. Así pues, de acuerdo con la ley judía, no pueden ser baños rituales. Belek cree que las elaboradas canalizaciones de agua pueden haberse construido para un propósito bastante más mundano. Esta piscina es la número 71 y es la única en la que Debó no excavó en los años 50. Hace dos años, en 2004, comenzamos a excavar en la piscina y en su fondo encontramos una capa de arcilla pura de 30 centímetros. Arcilla que Pele considera ideal para trabajos de alfarería. Hoy en día opinamos que Qumran comenzó como un puesto militar y que tras la conquista romana se convirtió en una fábrica de alfarería. Pelec desecha la posibilidad de que los manuscritos del Mar Muerto fueran escritos en Qumran, o que los eseños ocupasen el asentamiento. Afirma que cualquier secta judía que hubiese huido de Jerusalén en busca de una vida más piadosa, podría haber escondido los manuscritos en las cuevas sin asentarse en Qumran. Pero estando las cuevas tan cerca del lugar, la más cercana está a solamente 15 metros, Muchos expertos dudan de que se trate de una mera coincidencia. Así pues, 60 años después de la primera excavación, ram parece guardar más secretos que los que ha entregado. ¿Quién escribió los pergaminos? ¿Fueron aquellas personas que vivían en Curam, que vivían en Jerusalén? ¿Trajeron consigo sus escritos al huir de Jerusalén? ¿Quiénes eran esas personas? la doctora Aira Rabin cree que nuevos datos científicos pueden ayudar a encontrar respuestas la idea consiste desde luego en comprobar si podemos relacionar estos manuscritos con otros en especial en Jerusalén en Kuram o en algún otro lugar estoy intentando averiguar si existen nexos, nexos definitivos entre el asentamiento de Kuram y las cuevas de Kuram quizá la gente diga que sí los hay pero no he encontrado ni un solo nexo sólido ni prueba física alguna Pero, ¿cuál de esas pequeñas, aunque significativas pruebas, demuestra que esta es una sala de escritura? ¿Los tinteros? Una evidencia de ese tipo consistiría, por ejemplo, en que la tinta encontrada en el tintero del asentamiento coincidiese con la del manuscrito. Intentar rastrear la procedencia del manuscrito a través del origen de la tinta. Al ser la tinta un material orgánico mezclado con agua, Rabin y su equipo tenían la esperanza de relacionar la composición de la tinta con el agua existente en diferentes áreas de la región. De modo que lo que esperábamos conseguir era saber exactamente qué manuscritos se habían escrito en el área de Kuram. Desafortunadamente podrían tardar años en extraer resultados. lo único que podemos dar por cierto es que los hombres que escribieron los manuscritos vivieron en la encrucijada del judaísmo y del cristianismo y deseaban preservar tanto su reverenciado pasado como escudriñar en el apocalíptico futuro lo que trae a colación una interesante pregunta ¿por qué preservaría un mapa del tesoro un pueblo pío, humilde y antimaterialista hasta el fanatismo? Aquí hace su aparición el enigma del manuscrito de cobre. En el Museo Arqueológico Nacional de Amman, Jordania, se encuentra el más sorprendente de todos los textos encontrados en el Mar Muerto: el manuscrito de cobre. Describe un tesoro, oro y plata, medido por toneladas. Desde su descubrimiento en 1952, los expertos se han preguntado por qué semejante pergamino se encontraría entre otros documentos escritos por un pueblo que se entregó a la pobreza mientras esperaba el fin del mundo. el manuscrito de cobre es desde luego único está grabado sobre cobre de alta pureza un 99,9% de pureza ¿cómo supieron grabarlo? ¿por qué lo grabaron sobre cobre? era un material muy valioso, precioso en aquellos tiempos estaba claro que querían que la información perdurase demasiado quebradizo como para poder desenrollarlo el pergamino tuvo que ser laboriosamente cortado en 29 piezas antes de poder traducirlo su contenido suena a saqueo ya maduro para cualquier Indiana Jones en la boca del manantial del templo vasijas de plata y oro para el diezmo y dinero todo ello por un peso de 600 talentos en el valle exterior en medio del círculo sobre la piedra enterrado a 17 codos bajo él 17 talentos de plata y oro escrito en una antigua forma del hebreo El manuscrito de cobre proporciona precisas descripciones sobre un lugar en el que se enterraron grandes cantidades de oro y plata. Sin embargo, ¿por qué iba a ser precioso cualquier tesoro para los autores de los manuscritos del Mar Muerto, siempre antimaterialistas? Existen dos posibilidades distintas. Podría tratarse del tesoro del primer templo judío, construido por Salomón y saqueado por los babilonios siglos atrás. O bien, más probablemente, el manuscrito de cobre se refiere a los tesoros del segundo templo, destruido por los romanos aproximadamente en la época en la que los pergaminos fueron escritos. El doctor Oren Woodfield, arqueólogo de la Universidad Hebrea, está intentando llegar al fondo del misterio del manuscrito de cobre. No sé nada sobre los tesoros, pero espero que el túnel nos dé más datos y nos ayude a entender el manuscrito de cobre. trabajando en medio del desierto de Judea y guiándose por el texto del manuscrito de Cobre Goodfell ha descubierto un túnel hecho por el hombre que cree que puede conducir al tesoro en el manuscrito de Cobre se menciona que en el túnel que se dirige hacia el norte en el valle de Sejaja están escondidos parte de los tesoros creo que está muy clara la conexión entre los dos y realmente espero que la gente que escribió el manuscrito de Cobre se estuviera refiriendo a uno de los túneles en los que estoy excavando Hasta el momento no ha aparecido tesoro alguno, pero el Dr. Goodfell aún no ha alcanzado el final del túnel. Otros tienen ideas más radicales sobre el manuscrito de cobre. Ideas que se retrotraen hasta Egipto y que tienen sorprendentes implicaciones para el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El experto en metales e ingeniero, Robert Feather, nos ha hecho levantar las cejas con su interpretación del manuscrito de cobre. Tiene que ver con un código que afirma haber resuelto mientras examinaba las escasas letras griegas que figuran en el texto, en su mayor parte en hebreo. En el manuscrito de cobre hay 14 letras griegas entrelazadas en el texto hebreo. Tomé las 10 primeras letras, las junté y. Eureka. Se lee Akenatón, el nombre de un faraón egipcio que vivió alrededor del año 1350 a.C. y fue uno de esos momentos reveladores el revolucionario faraón Akenatón fundó la que ha sido polémicamente denominada como la primera religión monoteísta en el mundo Y vivió en una época en la que algunos estudiosos estiman que los israelitas residían en Egipto antes del éxodo. Solamente hay que examinar el Antiguo Testamento para darse cuenta de que los principales personajes del Antiguo Testamento vivían en Egipto o huían de él. Absorbieron su creencia en un solo Dios. La prueba en el propio manuscrito de Cobre es bastante clara. Demuestra que las pistas sobre Egipto están ahí para cualquiera que quiera verlas. Ciertos estudiosos creen que si los israelitas no se llevaron la idea del monoteísmo de Egipto, los egipcios podrían habérsela hecho llegar fácilmente. Egipto después de todo fue una potencia mundial dominante durante miles de años hasta el primer siglo después de Cristo, cuando ya se habían escrito la mayoría de los manuscritos. Nos encontramos en la dinastía décimo, aproximadamente en el año 1350 a.C. Egipto es la potencia dominante en todo el Oriente Medio. Controla todo el Levante de Tierra Santa, lo que actualmente es el Líbano, siguiendo hasta llegar a Siria. Es la civilización más poderosa y rica del mundo. Y tiene mucho sentido suponer que si alguien quisiera instituir un solo dios, ese alguien sería un faraón egipcio. Si Feder está en lo cierto, el significado del manuscrito de cobre está muy alejado del de un mero mapa del tesoro. es señal de que los israelitas recordaban y reverenciaban a Akenatón quien decía ser el primer monoteísta y que el judaísmo, el cristianismo y el islam deben su creencia fundamental a la tierra de los faraones pero para la mayoría de los estudiosos un discutible código que lleva hasta un faraón hasta los israelitas y hasta el manuscrito de cobre supone una pista excesivamente retorcida como para seguirla la teoría que afirma que los tesoros mencionados en el manuscrito de cobre podrían ser los tesoros de Akinatón y de que se encuentran en algún lugar de Amarna en Egipto es absolutamente ridícula no hay forma de que lo puedan ser porque el manuscrito de cobre data de mil años antes de que Akinatón viviera a Fedar no le detienen las discrepancias en las fechas afirma que el manuscrito de cobre se copió a partir de un primer documento más antiguo que el propio manuscrito Pero la mayoría de los expertos no comparten la convicción de FEDA. Algunos se aventuran afirmando que el manuscrito de cobre era el equivalente de una leyenda urbana, o posiblemente incluso un antiguo bulo. Uno de los mayores problemas que tenemos con el manuscrito de cobre es que no sabemos si creernos su contenido o no. Y si uno de los tesoros de los aproximadamente 64 que menciona, ni uno solo de ellos ha sido localizado. Mi particular impresión es que no va a ser descubierto nunca porque en primer lugar, o bien nunca existieron o fueron localizados hace mucho tiempo. Pero aunque el manuscrito de cobre no conduzca al tesoro o a los orígenes del judaísmo, No podemos negar que el resto de los manuscritos tienen profundas implicaciones para el judaísmo y para la era de Jesús. Sin embargo algunos estudiosos afirman que los manuscritos podrían arrojar aún más luz sobre el cristianismo primitivo. Y que podría darse el caso de que el mismo Jesús fuera un eseño. Una de cada tres personas en el mundo es cristiana. lo que convierte al cristianismo en la religión con más adeptos del planeta y algunos expertos creen que los pergaminos del mar muerto los escritos de una oscura secta judía tienen mucho que contarnos sobre las raíces del cristianismo escritos durante los siglos anteriores y posteriores al nacimiento de Jesús prestan testimonio sobre un tiempo en el que grupos disidentes se separaban de la corriente principal del judaísmo y practicaban rituales que parecían anticipar el cristianismo. Tomemos el ritual de la comida comunal. Lo que sabemos a partir de los manuscritos del Mar Muerto es que había un sacerdote que bendecía la copa. Una copa que mucha gente compartiría. y esto fue incorporado con mucha rapidez al cristianismo primitivo se reflejó en la comida comunal que conocemos como la última cena que Jesús celebró con sus discípulos Los manuscritos también describen baños rituales para la limpieza espiritual. A pesar de que estos rituales parecen ser un eco de las tradiciones judías, parecen igualmente anticipar la idea cristiana del bautismo. El primer paso para unirse con el pueblo de Dios es esa inmersión para limpiarse. Necesitas tener tu cuerpo puro, así como tu corazón, de acuerdo con sus reglas. Los pasajes del manuscrito de las reglas de la guerra describen una gran batalla y la destrucción de los hijos de la oscuridad. Por Shadowing, la batalla de Armagedón, descrita en el libro de las revelaciones. Habrá una batalla y una horrible carnicería ante el Dios de Israel porque ese es un día prometido por él. Como una batalla de aniquilación para los hijos de la oscuridad. Lo más radical de todo. Hay quienes incluso especulan con la idea de que el propio Jesús pasó un tiempo con la secta que escribió los manuscritos. Robert Fedda, autor del libro La Iniciación Secreta de Jesús en Qumran, traza un polémico nexo. Encuentra demasiados ecos del lenguaje de los manuscritos del Mar Muerto en el Nuevo Testamento como para no tener en cuenta ese hecho. Hay frases únicas que aparecen en Pablo y en otros evangelios que solamente pueden proceder de algunos de los documentos confidenciales de la comunidad de Qumran, muy confidenciales. la anomalía en la vida de Jesús según el Nuevo Testamento reside en que oímos hablar de su nacimiento oímos hablar de él cuando contaba 12 años pero nada, nada cerca de sus años de formación los años más importantes de su vida El Nuevo Testamento no tiene nada que decir. ¿Dónde está él? Creo que se encuentra escondido en Qumran, con los esenios de Qumran, estudiando libros bíblicos. Puesto que los esenios existieron durante la vida de Jesús y mantuvieron creencias que parecen paralelas a algunas de las ideas del pensamiento cristiano, Peda piensa que Jesús desarrolló esas ideas mientras estuvo viviendo en Qumran. Pero no hay nada en los propios manuscritos del Mar Muerto que corrobore esta teoría. Quienes sienten escepticismo ante la teoría de un Jesús esenio, se centran en subrayar las muchas diferencias existentes entre lo que los esenios creían y lo que Jesús pensaba. Por ejemplo, los esenios eran estrictos para la pureza ritual e intolerantes con quienes consideraban sucios. Jesús abrazaba a los leprosos. Los esenios evitaban a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Jesús les reclutaba. Uno de los pergaminos dice en una oración... odio eterno para los hombres del infierno mientras que Jesús pedía a la gente que amase a sus enemigos de modo que aunque es posible que Jesús hubiera contactado con grupos como los esenios e incluso que hubiera adoptado elementos suyos su mensaje básico no podría ser más diferente no hay prueba alguna de que Jesús fuera esenio lo máximo que los expertos se atreven a afirmar es que Juan el Bautista pudo haberlo sido es difícil, sino imposible vincular hoy día el propio Jesús con los esenios El escritor Michael Baye no cree que Jesús fuera un esenio, pero sí que los manuscritos podrían haber amenazado los dogmas de la Iglesia Católica y del cristianismo en general. cuando vemos los manuscritos cuando los leemos encontramos algunas cosas muy importantes se oponen directamente al cristianismo se oponen a la unidad del cristianismo muestran que había un contexto mesiánico anterior se oponen a la divinidad de Jesús porque muestran que el Mesías el Hijo de Dios no tiene por qué ser entendido mediante una interpretación divina y se oponen directamente a la unidad teológica de los evangelios así que por todo ello son una especie de bomba de tiempo Jesús se refería a sí mismo en ocasiones como al Hijo de Dios. Frase que sus seguidores tomaban como signo de su naturaleza divina. Pero los manuscritos usan el término en un sentido mucho más mundano. Se encontró un texto en la cueva número 4. Y en ese texto se usaba el título Hijo de Dios. Es decir, muestra que semejante título era corriente en el judaísmo mesiánico anterior a Jesús. Quiere decir que esta frase era común en la comunidad de Qumran. pero desde luego en el cristianismo la frase hijo de Dios tiene su connotación divina cosa que en Qumran no tenía esta interpretación define a Jesús del modo en que el judaísmo actual le entiende como a un profeta mortal Jesús era judío así de simple aunque a menudo se olvida y él era un líder mesiánico judío sea lo que sea lo que eso significase. Pero eso no quiere decir que fuera único ni divino, lo que significa es que vivía en un contexto judío preexistente. Esto llenó de pánico a la iglesia. Y se movieron muy rápidamente para controlar los manuscritos, montaron un equipo internacional para tener la posesión física de los manuscritos y para controlar también la interpretación de los mismos. Y se montó un escándalo. Fue una decepción. Fue un fraude. Pero esta es una opinión minoritaria. Ahora que los manuscritos se conocen, podemos ver que no hay secreto alguno aquí. Y no hay manuscritos aquí que arrojen luces negativas sobre las creencias cristianas. Desde su descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto han sido escrutados y examinados por cientos de expertos. Y aún no hay nada definitivo sobre quienes los escribieron, o sobre su significado. Pero alguien los escribió, y a continuación tuvo muchos problemas para esconderlos, apresuradamente, como para preservar algo que temieran perder para siempre. Y como ya sabemos, los habitantes de Qumran tenían razones para estar asustados. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo en Jerusalén, después de enviar a sus ejércitos por el país para aplastar los restos de una revuelta judía contra la dominación romana. Había un inminente peligro de destrucción. La destrucción de la ciudad de Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén. Los romanos ya habían penetrado en territorio palestino. Habían llegado a Judea y comenzado a destruir varios pueblos y ciudades. Qumran era uno de esos sitios. Creo que cuando el ejército romano se estaba aproximando a Qumram, la gente decidió esconder los manuscritos en las cuevas y pensaron que contaban con suficiente tiempo. Pusieron algunos manuscritos en la cueva número 1, en la número 11, en la número 3 y entonces se dieron cuenta de que no tenían tiempo suficiente. Los eseños desaparecen del escenario de la historia tras la primera revuelta judía contra los romanos. Curam fue destruido en el año 68 después de Cristo en los días de la primera algarada judía contra los romanos. Esa revuelta judía acabó en la cima de una colina en el sur de Judea en un lugar llamado Masada. Allí aproximadamente mil defensores judíos fueron rodeados por los soldados romanos en un asedio que duró meses. Cuando los romanos finalmente lograron su propósito, descubrieron que todos los defensores de Masada se habían matado entre sí. Algunos expertos piensan que es muy posible que los devotos esenios estuvieran entre quienes prefirieron morir antes que someterse a la dominación romana. Es posible que algunos de los eseños huyesen del asentamiento en el momento de la destrucción y se unieran al grupo que defendía la cima de Masada. Pero después de ese momento no se vuelve a oír hablar de ellos nunca más. Y eso podría explicar por qué ninguno volvió para recuperar los manuscritos. En vez de volver, los autores de los manuscritos dejaron tras de sí una oculta cápsula del tiempo que permaneció enterrada durante cerca de 2000 años. y que solamente fue descubierta cuando un muchacho se puso a buscar a su cabra perdida. Ahora nos toca a nosotros abrirnos paso a través de los contenidos de esa cápsula del tiempo y decidir cuál es su significado. Bien, Los manuscritos del mar muerto son los testigos más importantes de los textos bíblicos que usamos hoy día. Realmente contamos con manuscritos que podemos tener en nuestras manos, los mismos que sujetaban en sus manos las personas del siglo I. Ahora vemos claramente que la iglesia primitiva era parte de la dinámica del antiguo judaísmo en la tierra de Israel hace 2000 años. Pero no sabíamos eso hasta antes de Qumran, porque no teníamos ni los materiales ni el conocimiento que tenemos hoy. Al estudiar los manuscritos en el siglo XXI vemos lo influyentes que fueron, cómo influyeron en la vida judía y cómo influyeron en el cristianismo. De modo que hemos podido constatar que la iglesia primitiva estaba organizada muy al estilo de los Qumranitas. esos manuscritos han vertido luz sobre toda la civilización occidental mientras los restantes fragmentos de los manuscritos del mar muerto se van recomponiendo es posible que haya más misterios y polémicas en un futuro o quizá los manuscritos hayan entregado ya todos sus secretos Pero nada puede restar valor a los conocimientos que los manuscritos ya nos han proporcionado sobre cómo era el mundo en una época fundamental en la historia, cuando dos religiones siguieron distintos caminos y cambiaron el mundo para siempre. el arca de la alianza ha inspirado terror y obsesión a lo largo de los siglos el arca dorada guardaba los diez mandamientos y le dio a Moisés línea directa con Dios con ella los israelitas conquistaron tierra santa Y construyeron un templo. Entonces, en lo que puede que sea el mayor misterio de la Biblia, el arca de la Alianza desapareció de las escrituras. Durante cientos de años, ha intrigado a reyes, arqueólogos, locos y cineastas. ¿Podrían los estudiosos actuales decirnos dónde está? ¿O tal vez explicar los legendarios poderes del Arca? En busca del Arca de la Alianza. Jerusalén. Una ciudad sagrada para muchos. Incluso para demasiados. En su corazón se encuentra una colina llamada Monte Moria, que alberga la cúpula de la roca. Desde aquí, Mahoma ascendió al cielo. y los musulmanes lo veneran. Antes de eso, Jesús curó a los ciegos y sanó a los enfermos, por lo que para los cristianos también es tierra santa. Sin embargo, miles de años antes, Salomón construyó el templo original que albergaría el Arca de la Alianza, la piedra angular de la religión judía. ¿Cómo llegó el Arca y cómo desapareció de allí? Es el misterio que invita a la obsesión. Bueno, ¿qué demonios le pasó a aquella cosa? ¿Por qué el objeto más importante del panorama bíblico se desvanece así como hacía? ¿Existió? ¿Era producto del autor de la Biblia? ¿O no? Por alguna razón la gente sigue buscando el arca. Jamás la encontraron. Creo que se van a pasar la vida buscándola porque no creo que esté por ahí. la historia del arca empezó hace más de 3.000 años. Un hombre llevó a más de 2 millones de personas al desierto del Sinaí, donde se tornaron hoscos y temperamentales. Le vendría bien una ayuda divina, cuanto más espectacular mejor. Y está a punto de conseguirla. El hombre es Moisés. y según el testamento liberó a su pueblo de la esclavitud. Tres meses después de cruzar las aguas del Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Dios está a punto de darle a la humanidad un regalo como jamás ha recibido. Los cientos de leyes que recoge el Antiguo Testamento parecen proceder de una fuente superior de sabiduría. al contrario que los diez preceptos que Moisés trajo de la montaña. Los diez mandamientos son únicos. Además de originales, son únicos. Por ejemplo, si miras el código de Hammurabi, recoge toda clase de leyes, incluyendo la del ojo por ojo y diente por diente, que aparece en la Biblia unos mil años después. Por más que busques, no encontrarás un precedente histórico a los diez mandamientos. Moisés también bajó del monte con los planos de un lugar divino donde guardarlos. El Arca de la Alianza. Los planos de Dios eran extremadamente claros. Debían construir un cofre de madera, de un metro veinte de largo y 60 centímetros de ancho, por 60 centímetros de alto, de una madera muy elástica de un árbol llamado acacia. Debía ir forrado por dentro y por fuera de oro. En las esquinas del arca debía haber cuatro anillos dorados a través de los que se insertarían los palos para transportarla. La tapa, la banqueta de Dios, debía ser de oro puro, con dos ángeles de alas doradas, llamados querubines, cara a cara. El arca sirvió a Moisés de línea directa con Dios. Lo que no especifica la Biblia es cómo... Al parecer surgía una nube brillante sobre la tapa dorada, entre los querubines, cuando Dios tenía algo que comunicarle a su pueblo. Solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían llevarlo, según ordenó Dios. Probablemente pesaba varios kilos, pero según la leyenda podía levitar a los que la llevaban. Nadie, ni siquiera los sacerdotes levitas podían mirarla. así que la cubrían con pieles de animales y tela azul. Desde el principio era obvio que el arca tenía un lado oscuro. A los pocos días, dos de los sobrinos de Moisés intentaron hacerle una ofrenda al arca y fueron incinerados. Cuenta la leyenda que los querubines brillaban sin cesar y carbonizaban a gente y objetos. Gracias al arca que los vio durante 40 años de deambular y batallas, los israelitas conquistaron la tierra prometida. Sea un objeto de un poder indescriptible y de una importancia suprema. Según nos cuenta la Biblia, el arca iba a la cabeza del ejército en todas las batallas, durante todas las luchas que se produjeron en la conquista israelí de la tierra de Canaán. Las acaban a renunciar en todas las batallas para derrotar al enemigo. El arca estaba siempre en primera línea de batalla. Hay historias extraordinarias de cómo levitaba y volaba hacia el enemigo mientras emitía una especie de quejido. Es decir, cuando lo lees, da un poco de miedo. Un pobre hombre llamado Utsa le puso la mano encima al arca porque pensaba que se iba a caer. y el que cayó fulminado fue él más tarde Moisés ordenó que el arca estuviera dentro de una tienda no para protegerla de la gente sino todo lo contrario la primera conquista militar del arca y también la más famosa fue la caída de las murallas de Jericó los sacerdotes levitas encargados de transportar el arca la pasearon una vez al día alrededor de las murallas durante seis días el séptimo día dieron varias vueltas y ordenaron a los trompetas que tocaran acto seguido las murallas de la ciudad se derrumbaron 300 años después el arca abandonó a los israelitas con efectos devastadores Cuando los sumos sacerdotes ignoraron sus obligaciones expiatorias, el arca no los protegió en la gran batalla contra los filisteos. Treinta mil israelitas murieron, y los filisteos se llevaron el arca. Siete meses después, los filisteos la devolvieron. Plagas de tumores y ratas habían acompañado al arca. Con el tiempo, bajo el reinado de David, Los israelitas lograron derrotar a los filisteos y conquistar la última ciudad de la resistencia, Jerusalén, que el rey convirtió en la capital. Dios habló con David y le dijo que debería construir un templo para cobijar el arca. Sin embargo será su hijo Salomón el que lo construirá. El lugar, el monte Moria, el lugar más alto de la ciudad. El sitio en el que según cuenta la leyenda, Abraham casi sacrifica a Isaac. La visión de Salomón del templo era algo que el mundo jamás había presenciado. Solo el cedro más fino y las piedras más perfectas formarían parte de él. En el punto más alto tenía la altura de 20 pisos. Salomón se endeudó tanto en su construcción que tuvo que ceder 20 pueblos fronterizos a un reino vecino. Salomón colocó el arca en el centro del templo. A partir de entonces, solo el sumo sacerdote se acercaba al Santa Sanctorum y debía entrar en las alas sin ventanas quemando incienso para protegerse de la brillante presencia del Señor. Y ahí se quedó el arca. De vez en cuando la nombraban en el Antiguo Testamento, pero nunca como arma o sistema de comunicación. Con el tiempo las referencias desaparecen hasta no volver a nombrarla jamás. ahora lo único que nos queda es lo que muchos arqueólogos llaman el mayor enigma del antiguo testamento ¿cómo es posible que la pieza central de la religión judía el único objeto imbuido por la presencia de Dios desapareciera así como así? cualquier proceso de búsqueda del arca de la alianza debe empezar aquí en el templo que Salomón le construyó para convertir a Jerusalén en el centro del mundo sin embargo hoy no queda ni una piedra que nos indique dónde se encontraba el templo de Jerusalén el famoso muro de las lamentaciones tal vez el lugar más sagrado de los judíos es de hecho parte de lo que queda del segundo templo construido siglos después de que el arca desapareciera Algunos de los que rezan aquí, esperan el momento en el que el ocupante del templo, la cúpula islámica de la roca, sea destruido. Y se erija un tercer templo en su lugar. En el templo original, el Arca de la Alianza ocupaba el lugar central y misterioso, el Santa Santorum. Según el Antiguo Testamento, ocupó su lugar en el año 955 a.C., Sin embargo, alrededor del 620 a.C., las referencias al objeto más importante de la religión judía desaparecen. El Chos desaparece de la historia, es decir, se desvanece de la Biblia hebrea. Jamás la vuelven a mencionar. Una cosa está clara. Solo una crisis de dimensiones catastróficas, interna o externa, podría apartar el arca del Santa Santorum. La primera crisis candidata... El ataque de un faraón egipcio llamado Sisak, unas décadas después de que fuera construido. De hecho es la historia de Sisak la que inspiró las aventuras en Egipto de Indiana Jones en busca del arca perdida. Las fuentes egipcias confirman que un faraón llamado Session atacó Israel en el año 1000 a.C., Y se llevaron varios tesoros a Tanis, que es por supuesto, donde nuestro héroe Indiana Jones, encontró el arca con los nazis pisándole los talones. Sin embargo, y desafortunadamente para los fans de Spielberg, todo apunta a que Saison nunca se hizo con la ciudad de Jerusalén, y se conformó con que le enviasen un montón de tesoros a cambio. ¿Qué probabilidades hay de que le enviasen el arca? ¿Puede que los ladrones de Shishak incluyeran el arca? No, la respuesta es no. Es imposible que le hubieran entregado de manera voluntaria el objeto más sagrado que poseían. Además, el Antiguo Testamento dice que el arca seguía en el templo en Pascua durante el reinado de Josías, 300 años después, alrededor del 620 a.C. Tres décadas después, en el 587 a.C., se produjo la crisis que para muchos estudiosos explica la desaparición del arca. La ciudad y su templo fueron invadidos por los babilonios, con el famoso rey Nabucodonosor a la cabeza. Parecería el momento más lógico para la destrucción del arca, y nuestro enigma quedaría resuelto. Sin embargo no fue así. Los babilonios eran unos burócratas natos y guardaban informes de todo. De hecho, tomaron notas detalladas de todo lo que se llevaron del templo. El único objeto que les faltaba era el arca de la alianza, el objeto principal del templo. En mi opinión, el motivo por el que no se la llevaron los babilonios es porque no estaba allí. Entonces, ¿dónde estaba el arca? ahora llega el momento de esperanza crítico para todos aquellos que creen que el arca sigue existiendo en alguna parte del mundo alguna persona fue lo suficientemente hábil como para sacar el arca del templo antes de que llegase el peligro el suelo de Jerusalén, en especial el del templo, estaba plagado de túneles y cavernas hay quien ha sugerido que los sacerdotes ocultaron el arca bajo el monte Hay un pasaje en el Talmud que dice que el arca se ocultó en su sitio, fuera el que fuera. Aquí es donde muchos buscadores del arca, incluyendo a los famosos caballeros templarios, han concentrado sus esfuerzos, sin mucho éxito. Otro lugar preferido es el monte Nebo en Jordania, ya que un pasaje del Nuevo Testamento dice que Jeremías la escondió. Aún así hay quienes creen que el arca sigue aquí, en las cuevas donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Un rollo en particular, el rollo de cobre, habla de uno de los muchos tesoros que se hallaban allí escondidos. Un buscador del arca llamado Pendil Jones recaudó dos millones de dólares para excavar aquí y afirmó haber encontrado el aceite para ungir y el incienso sagrado del templo, pero no el arca. Bienvenidos a mi túnel, espero que os guste. Oren Gutfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén lleva cinco temporadas investigando arqueológicamente estas cuevas con la esperanza de encontrarle sentido a las escrituras del rollo de cobre. No sé nada del Arca de la Alianza pero espero que el túnel nos proporcione más datos sobre otros lugares donde podrían haber escondido tesoros. Revelación Imaginación Alucinación. Hay personas que han encontrado motivos para buscar el arca en Irlanda, Japón o Utah, en el lejano oeste estadounidense. Complejas redes de intrigas, fiestas en vidrieras, las escrituras de los antiguos caballeros, han hecho que la gente recorriera el mundo en busca del arca. Pero, ¿es posible que la tuviéramos delante desde el principio? Solo hay un lugar en el mundo que asegura haber encontrado el Arca de la Alianza desde hace siglos. Incluso milenios. Hay varios lugares que afirman tener conexión con el Arca. Pero solo hay un lugar en el mundo en el que hay una religión basada en el Arca de la Alianza. Y ese lugar es Etiopía. Aksum, la antigua capital de Etiopía. Aquí, misteriosos monumentos llamados estelaes se alzan hacia el cielo. Esta es una estela rota. Cuando estaba completa se talló de una pieza única de mármol de 500 toneladas. Cómo la tallaron y la erigieron, maravilla incluso a la ciencia moderna. Los creyentes dicen que es obra del Arca de la Alianza, junto con estas otras magníficas estructuras. Afirman que la robaron y que uno de los suyos la trajo aquí. El resultado de una pareja épica. El rey Salomón y la reina de Saba. Esto es el Kinkab, uno de los festivales más venerados del calendario cristiano de Etiopía. Para estas personas no existe la leyenda del Arca de la Alianza, porque es suya. Durante el Kinkab, los sacerdotes llevan réplicas del arca por las calles de la ciudad, para alegría de la gente. Sin embargo, según ellos, lo más importante está en este santuario de la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Axum. El periodista Graham Hancock lleva más de 20 años buscando el arca. Y tiene curiosidad por el arca de la alianza que afirman tener en Etiopía. Este objeto, que ocupa un lugar tan destacado en la cultura de Etiopía, es muy importante, ya que todas las iglesias del país tienen una réplica del arca de la Alianza que convierte la iglesia en sagrada. La idea de que el arca esteo haya estado presente en Etiopía es aún más atractiva. la historia es la siguiente. Según el Kebra Negast, o el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, en el año 1000 a.C., la reina etíope de Saba viajó a Jerusalén para reunirse con el sabio y poderoso rey Salomón. La pasión no tardó en sustituir a la diplomacia, y Salomón y la reina se conocieron en el sentido bíblico. A su regreso a Etiopía, la reina dio a luz a su hijo Menelik. Puede que hubiera vuelto a visitar a su padre a Jerusalén y que convenciera a Salomón para que lo enviase a él y a los hijos de los sumos sacerdotes a Etiopía. De camino a la ciudad, Menelik robó el arca del templo y dejó una réplica en su lugar. en el Santa Santorum tal y como afirman muchos estudiosos esta teoría presenta varios problemas por ejemplo no hay constancia de que existiera la reina de Saba. y si existió probablemente era de Saba en Arabia no en Etiopía y por qué el rey Salomón iba a permitir que su hijo medio etíope se llevase la reliquia más valiosa del mundo antiguo Hancock no encaja en la historia de Menelik. Sin embargo cree que Etiopía puede ser el lugar donde descansa el Arca de la Alianza por varias razones. Hancock se encuentra entre los que creen que los sumos sacerdotes encargados de cuidar del Arca de la Alianza lograron salvarla antes de que saquearan Jerusalén y el Templo de Salomón en el año 587 a.C. Sin embargo, cree que los sacerdotes no huían de una invasión de fuera, sino de un ataque desde dentro. Un rey bruto y blasfemo llamado Manasseh subió al poder décadas antes de la invasión babilónica. Y abandonó la fe judía. Y de hecho, hace algo que es totalmente incoherente en el contexto de la religión judía. Coloca un ídolo pagano en la Santa Santorum del templo. Es prácticamente improbable que los sacerdotes leales a la religión tradicional del Arca de la Alianza se quedasen en el templo. Cuando se convirtió en el santuario de un ídolo pagano. Entonces fue cuando debieron sacarla. La pregunta es: ¿a dónde la llevaron? Israel ya no era un lugar seguro. Grahan cree que se dirigieron al sur, ya que en Egipto vivían judíos devotos expatriados. A partir de los papiros antiguos, los estudiosos afirman que los judíos se asentaron en algún lugar cercano al Nilo. En 1997 descubrieron los restos de un templo judío que data de aquella época, en la pequeña isla de Elefantina. es el único templo judío de aquella época que se encuentra fuera de Jerusalén la única justificación posible para la construcción del templo es que fuera el refugio del Arca de la Alianza el templo fue destruido alrededor del año 400 a.C. en la excavación no se encontraron cuerpos Por lo que Grahan tiene la esperanza de que trasladasen el arca justo antes del peligro. La comunidad judía de la isla de Elefantina se desvanece de la historia literalmente. Es decir, están ahí y de repente desaparecen. Por otra parte, no hay pruebas de una masacre. Lo que indica que huyeron con la reliquia en busca de la tierra prometida. La tierra prometida ya no podía ser Israel con su rey hereje. Y Egipto ya no era un lugar seguro. ¿A dónde fueron? Hancock cree que se dirigieron a Etiopía, donde vivía otro grupo de judíos exiliados. Y sorprendentemente, en la misma época en la que se destruyó el templo de la isla de Elefantina... La tradición del Arca de la Alianza apareció en otra pequeña isla en el lago Tana, en las tierras... Es bastante lógico ir a las tierras altas de Etiopía, ya que iban siguiendo el río Nilo. Se encontraron con el lago Tana, donde hoy hay monjes y una tradición específica alrededor del Arca de la Alianza. En esta isla olvidada hay un monasterio perdido donde viven los monjes cristianos, cuya tradición les dice que llevan 800 años cuidando del Arca de la Alianza. Eran judíos, pero alrededor del año 350 d.C. se convirtieron y enviaron el Arca a Axum, donde se ha conservado hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, según Graham, el recuerdo de cómo el arca llegó a Etiopía se perdió y se creó el mito de Menelik para justificar su presencia. Sea como sea, está convencido de que el arca está aquí. ¿Por qué es el único país del mundo que sigue practicando una religión basada en ese objeto? Es decir, si hubiera cinco países con religiones basadas en el arca de la Alianza, la afirmación de Etiopía me impresionaría mucho menos. pero el hecho es que son los únicos los únicos y los más dedicados en el priorato de María en Aksum un hombre ha consagrado su vida al arca la única persona con la pureza necesaria para vivir en presencia del arca jamás puede dejarla El individuo designado como guardián se convierte en prisionero del arca de la Alianza. Su misión es cuidar, proteger y rezarle al arca. Jamás sale de la capilla hasta que llega el día de su muerte. Y la regularidad con la que mueren es sorprendente. Tres de los guardianes con los que habló Hancock murieron en un periodo de cinco años. Creían que el arca les estaba haciendo daño. El último con el que hablé estaba convencido, absolutamente convencido de que el arca lo había hecho enfermar. Dijo, desde que estoy en presencia del arca he empezado a perder la vista, me está dejando ciego. Hancock sabe que muchos estudiosos están intrigados y poco convencidos de su teoría. Que sin haber examinado el arca se basa en pruebas absolutamente circunstanciales. Si en Etiopía hemos llegado a una calle sin salida, es el momento de retroceder sobre nuestros pasos y volver al templo en Jerusalén. De nuevo nos encontramos en el momento crítico en el que el arca de la Alianza desaparece del templo, en algún momento entre la última mención del arca en la Biblia en el año 620 a.C. y la destrucción del templo en el 587 a.C. ¿Y si los sacerdotes la escondieron? ¿A dónde se la habrían llevado? Según algunos, debieron meterla bajo el mismo templo. Hoy en día no se puede cavar bajo el templo porque las autoridades musulmanas no lo permiten. Pero no quiere decir que hayamos llegado a una calle sin salida. El legado de cavar bajo el templo del monte se remonta a los esquivos e infames caballeros templarios. Hay algunos que creen que encontraron el arca. y otros, que afirman saber dónde la escondieron exactamente. Se llamaban a sí mismos, la orden de los pobres caballeros de Cristo, o caballeros del templo de Salomón. Se organizaron alrededor del año 1120, en el periodo subsiguiente a la primera cruzada de 1096. Formada por un grupo de nobles franceses, los caballeros templarios decían estar en tierra santa para garantizar la seguridad de los peregrinos europeos que iban a Jerusalén, después de que cayera en manos de los musulmanes. Según la leyenda los caballeros tenían un objetivo secreto, y no tardaron en dedicar su tiempo a la caza del tesoro. empezaron a acabar en el templo del monte con un único objetivo, ya que al parecer estaban convencidos por un pasaje del Talmud, que el arca de la alianza estaba escondida allí. Lo que encontraron o no sigue siendo un misterio. Los caballeros fueron separados, perseguidos, torturados y exterminados alrededor del año 1300, acusados de herejes. Pero algunos buscadores del arca albergan la esperanza de que los caballeros lograsen esconder el arca dorada antes de que fuera demasiado tarde... y dejaran pistas para encontrar el lugar donde la guardaron. Entre ellos se encuentra el periodista Graham Phillips. El motivo por el que decidí salir en busca del arca, para ser sincero, fue porque vi la película Indiana Jones en busca del arca perdida. Pensé, me pregunto si ese objeto existirá de verdad. La primera parada de la búsqueda de Phillips fueron las montañas Sara en Jordania. Allí, según una leyenda beduina, un grupo de caballeros ingleses descubrió hace mucho tiempo un tesoro sorprendente con un objeto particularmente intrigante. Afirmaban haber encontrado lo que describen como un tesoro bíblico, un cofre dorado. Sin embargo, no especifican qué era exactamente. me pregunto si los caballeros templarios habían encontrado el arca de la alianza no sabemos lo que hicieron los caballeros británicos pero regresaron a Inglaterra sanos y salvos puede que el arca se encontrase entre los tesoros que se llevaron a casa aquí es donde las cosas se complican Philip se encontró persiguiendo una serie de pistas que los caballeros dejaron en las iglesias en las que escondieron su tesoro. Primera iglesia. El Templo Halfway. En el archivo de un pueblecito, Phillips encontró una referencia en 1192 a objetos sagrados. Sea lo que sea lo que se llevaron, era bastante impresionante. Porque construyeron una capilla en el templo Harwick, para guardar lo que describen como reliquias sagradas. Hoy el templo Harwick es una residencia privada sin rastro de la reliquia. lo que nos lleva a la siguiente iglesia iglesia de todos los santos en Barton-Dasset no hay datos de que fuera una iglesia de los templarios pero durante la restauración encontraron estos extraños murales incluyendo este de un hombre con la cabeza cortada los caballeros templarios veneraban la cabeza de Juan Bautista y Phillips descubrió una leyenda local que encajaba con el mural supuestamente un historiador amateur llamado Jacob Coke Jones Descifró su significado hace más de un siglo. Luego volvió a codificar las pruebas en una vidriera en otra iglesia, la pequeña iglesia de Lanki. La vidriera se llama la Ventana de la Epifanía. No me costó mucho imaginarme que había una cierta imaginería en el mural. la ventana describe la historia de tres magos que visitan a Jesús con cofres de oro incienso y mirra. ¿qué tenían los reyes magos que eran tan importantes? bueno, en la Biblia los tres debían buscar el lugar donde iba a nacer Jesús y lo encontraron siguiendo una estrella la estrella está dibujada aquí pero al parecer hay dos una encima de la otra las dos estrellas se asocian con el arca de la alianza los dos ángeles que hay sobre la tapa se supone que deben ser el arcángel Miguel y Gabriel estas son las dos estrellas de la osa mayor que en aquella época se llamaban Benetesh y Bitzar junto a estas estrellas están las letras B y N. y pensé ¿tengo que seguir una estrella? Pero, ¿cuándo y dónde debía seguirla? La Epifanía se celebra el día 6 de enero. Según la tradición, un ave cantó medianoche para anunciar el nacimiento de Jesús. Y este pájaro es un fénix. Así de repente, recordé que la torre de Bartum Dasset, la que estaba entre los dos templos que habían construido los templarios, se llamaba la Torre Fénix. Así que Phillips fue a la torre a medianoche del 6 de enero. Y las estrellas lo llevaron directamente hacia... Bueno, hacia algo como esto. Sabía que buscaba un arca de ladrillos rojos, pero pensaba que iba a ser más grande. No sabía qué tamaño tendría el arca. Pero mientras iba por la carretera de repente vi esto. Y encajaba a la perfección. Estaba emocionado. Si tengo razón, lo que hay enterrado aquí es el arca de la Alianza. si esto es verdad será el lugar religioso más sagrado y si el arca de la alianza está aquí será el descubrimiento arqueológico más importante del mundo de acuerdo es roja es un arca pero si las pruebas le impresionan bienvenido al club las enrevesadas pistas de Phillips intrigan bueno más bien molestan a los cuidadores de las iglesias locales De vuelta en la iglesia de todos los santos de Barton Dasset, ¿recuerdan los murales que puede fueran o no pistas que nos dejaron los caballeros templarios? Bien, pues no eran visibles en la época en la que el historiador amateur Jacob Cove Jones supuestamente descifró las pistas en 1890. Me parece increíble que Graham afirme que en el siglo XIX Cove Jones encontró los murales de la iglesia. tenemos pruebas fidedignas sobre la parroquia sobre su origen la fecha de este edificio disponemos de pruebas interpretadas por historiadores del arte sabemos que los murales se descubrieron en 1966 ¿y la vidriera de la iglesia de Langley? no hay pruebas de que Gough Jones se encargase la vidriera no hay nada aquí que no se encuentre en cualquier representación de la epifanía sobre todo el fénix En mi opinión es perfectamente perfectly normal. Creo que se pueden encontrar las respuestas del simbolismo de la vidriera desde el punto de vista de la fe cristiana. Desafortunadamente para questions. Phillips, las autoridades locales no le permitieron excavar aquí. De nuevo hemos llegado al final del camino. La cuestión es, si alguien escondió el arca, ¿cómo es posible que algo tan poderoso, glorioso y volátil siguiera escondido? A menos claro está que hubiera perdido sus poderes. ¿Pero qué sabemos de los poderes? ¿Es posible explicarlo sin recurrir a lo sobrenatural? ¿Y si descubrimos qué era el arca? ¿Descubriremos pistas que nos lleven hasta su paradero actual? Al final, el misterio del Arca de la Alianza se reduce a sus sorprendentes atributos. ¿Por qué adoptó esa forma? ¿Qué hacía que se moviera, brillase, volase, incinerase, y le diera a la gente terribles enfermedades? Para los creyentes la respuesta es sencilla. Es justo lo que describe el Antiguo Testamento, ni más ni menos. una caja incrustada con oro construida para conservar los diez mandamientos, y un lugar donde Dios podía presentarse, aunque fuera de forma incendiaria. Sin embargo hay quien cree que los historiadores y las herramientas de la ciencia moderna pueden ayudarnos a entender el arca como un objeto o humano, e incluso reproducir sus poderes. Algunos especulan con la idea de que lo que Moisés metió en el arca era radiactivo. Es una idea interesante ya que los que la abrieron murieron, su presencia hizo enfermar a muchos, les produjo terribles tumores y los humos sacerdotes debían llevar ropas especiales para que no los matase. Por otra parte ya que la radiactividad no se descubrió hasta 3000 años más tarde, ¿cómo iba Moisés a saberlo? ¿O cómo iba a saber dónde encontrar rocas radiactivas? Hay otros que afirman que los poderes mortíferos del arca puede que vinieran de algo tan sencillo como la electricidad estática. En 1915 Nikola Tesla, un pionero de la electricidad e inventor prolífico, planeó la idea de que el arca pudiera ser un condensador, un mecanismo para almacenar grandes cargas eléctricas. Richard Andrews, investigador del arca, eronista y periodista, quiso comprobarlo y reconstruyó el arca. Contó con la ayuda de Garner Hirst, un técnico de laboratorio de física de Oxford. Es una construcción en sándwich. ¿Hay una capa de oro y una de madera? Hablamos de algo que es eléctrico. El experimento que estamos haciendo con el ARCA se basa sobre todo en la electricidad estática. Estamos intentando cargarla. ¿Lo intentamos? Supongo que sí. Vale. Vale. Enciende la cinta. Ahora acelera y enciende la fuente de alto voltaje. Aquí en la húmeda Inglaterra necesitan ayuda de un generador para cargar el arca. En los desiertos de Tierra Santa, la electricidad se habría producido por la fricción de la lana y los dibujos de oro del arca. Ah, oigo una chispa, allá vamos. Sí es muy interesante y into por el oro maravilloso mira parece que le gusta Really esquina creo que podemos demostrar que tiene and y que puede trabajar como condensador es fantástico charge Andrius concluye que la capacidad de acumulación de energía estática del arca podría explicar la muerte de los sobrinos de Moisés que intentaron ofrecer un sacrificio de fuego al arca y del pobre Uza, que simplemente alargó la mano para estabilizar el arca. Le dio una descarga y lo mató. Puede que la lana con la que la cubrían cargase el arco. puede que estuviera cargada con 50 o 60 mil voltios y que cuando Uza la tocó le transmitiera la descarga con toda su fuerza al parecer y según la Biblia Uza cayó fulminado 60 mil voltios son muchos voltios ya que nadie ha llevado una réplica exacta del arca al desierto y la ha frotado con lana y pieles La posibilidad de que fuera una batería gigante parece remota. A lo mejor solo le dio una pequeña descarga. Y la historia fue creciendo a medida que la iban contando, hasta el momento en que se escribió. Por supuesto la explicación nuclear de los poderes del arca, al igual que la eléctrica, se salta todos los razonamientos históricos. Al fin y al cabo la electricidad fue descubierta hace 300 años, y no hace 3000 Además, para los arqueólogos bíblicos, cualquier intento de explicar los objetos milagrosos con la tecnología actual es absurda. Que el arca era un condensador, no veo por qué. ¿Es lo que dice la Biblia? No. La Biblia habla de un objeto de poderes inexplicables. No dice nada ni de un condensador ni de electricidad. Para Richard Andrews la naturaleza eléctrica del Arca de la Alianza puede ayudar a localizarla. Para él, al igual que para muchos otros, todos los caminos llevan a Jerusalén. A lo largo de la historia, la gente se ha aferrado a la posibilidad de que los sumos sacerdotes del templo tuvieran la picardía de haber escondido el arca bajo el monte en algún momento entre que deja de aparecer en el Antiguo Testamento y antes de que los babilonios quemasen en Jerusalén en el año 587 a.C. La pregunta es, ¿dónde la escondieron? Tal y como apunta Richard Andrews, debió ser difícil de ocultar. Vamos a suponer por un minuto que ocultaron el arca antes de la invasión Babilonia. ¿Dónde la podrían haber guardado? Para mover el arca del Santa sin ser vistos, debía de haber un túnel. Mi teoría y mi opinión es que el arca existe y que está dentro del templo del monte. inside the temple mound Sin embargo, los caballeros templarios, fanáticos religiosos, historiadores amateurs, arqueólogos han excavado alrededor del monte con un fervor incluso obsesivo y no han encontrado nada más que un sistema de cañerías bastante complicado. Con el monte bajo el control de las autoridades musulmanas desde hace 13 siglos, es poco probable que autoricen más excavaciones, sobre todo por los planes que los judíos fundamentalistas puedan tener para el monte. Aquí es donde la ciencia y la fe se separan con repercusiones apocalípticas. El arca ya no tiene la capacidad de hacer daño a nadie, pero la idea de que el arca pueda desencadenar un conflicto en Oriente Medio sigue ahí. está esperando a que el pueblo de Israel le construya la casa lleva dos mil años esperando y se le ha terminado la paciencia Gerson Salomón fundador del grupo fieles del monte del templo espera el retorno del arca de la alianza y los acontecimientos que lo acompañarán: la reconstrucción del templo en su lugar original y la llegada del Mesías El hecho de que requiera la destrucción de la magnífica cúpula musulmana de la roca no le preocupa en absoluto. Para preservar la voluntad de Dios, sus compatriotas y él se preparan para recrear hasta el último detalle del templo. preparamos las vasijas preparamos los planos del templo queremos tenerlos preparados porque sabemos que cuando Dios esté preparado no tendremos mucho tiempo Person Salomón tiene preparadas hasta las piedras angulares del tercer templo lo único que le falta es el arca de la alianza nos está esperando debajo del templo Según Salomón, el hallazgo del arca vendrá acompañado de la llegada del Mesías. ¿Y qué pasará con los musulmanes y su cúpula? La cúpula de la roca y la mezquita deberán desaparecer del templo. ¿Cómo lo haremos? Llegará un gobierno de fe a Israel que cogerá la mezquita y la cúpula. las meterá en un sobre enorme y se lo enviará a la Meca que es desde donde vinieron todo un gesto para la paz mundial según los expertos la destrucción de la cúpula sería el desencadenante de la tercera guerra mundial y todo esto por un objeto que los estudiosos no saben si existe o no I believe el ark de la Alianza era un objeto real. Porque el libro del Éxodo nos cuenta cómo la construyeron, sus dimensiones, que debía fabricarse con una madera concreta, de madera de acacia, y cubierta con hojas de oro. Parece que están describiendo un objeto legítimo, no una abstracción. Era un objeto real. Hasta la fecha no existen pruebas físicas de la existencia del arca. No hay nada, absolutamente nada que pueda señalar y decir, ¿lo ves? El arca existió. Así que, tras tanta obsesión, excavación, investigación, luchas y agitación, nos quedamos con una de las paradojas del arca de la Alianza. Puede que siga siendo letal, aunque no exista. Puede que más que cualquier enigma del Antiguo Testamento, este esté destinado a seguir siendo un misterio.